Fueron, y de hecho en parte son, los asaltantes más famosos del país. Se los acusó de 50 robos millonarios y de tener más o menos 60 miembros. Planeaban cada golpe muy, muy bien, contaban con datos precisos de a quién tenían que robar y, sobre todo, a dos pelos. Vos en realidad seguramente la conocés como la s u p e r b a n d a del gorro galo、vale, galo、vale, g、vale, l、vale. o La o b u t i z o como la super banda de a s a l t o Comando.